安心の安全は、安全 よいしょ。 ganando en nuestra batalla día 25 arrancan su gira por nuestro país con los 40 c l a s s i c gracias por rugir conmigo una tarde más el lunes aquí os espero a las 5 las 4 en canarias vale Seguir disfrutando con un montón de buena música. Y mañana estaremos ahí en Cádiz con esa clásica fiesta ochentera que l o vamos a pasar en grande compartiendo cabina con Fernandisco. Ya con todo agotado va a ser espectacular, ¿eh? Lo dicho, mañana nos vemos en Cádiz. 89.8, besazo enorme. Feliz fin de todo el mundo. Ahora llega Guillem Caballé con más. ¡Ven, venga! ¡Y el subeba! Las 8, las e en Canarias. los los minions cantando qué tal buenas noches h o la jorge q u é tal hoy、pues、estamos de bien normal no mires demasiado al cielo no sea que te caiga un astronauta en la cabeza el día de hoy <risa>、eh, bueno a ver hasta las dos de la mañana no llegan vale pero bueno vamos a m o n t a r l e s una fiesta e s o por si nos caen encima Ah, y hoy es viernes con lo cual、oh, no. a y pregunta hay música simplemente pero que música Caballé. En los 40 Classic. De la banda sonora The Gris con John Travolta. ¿Qué tal estáis? Estáis todos mirando al cielo a ver si os cae encima una nave espacial, ¿verdad? Normal. Bueno, bienvenidos a este fin de semana. Promete ser bastante entretenido, no solamente porque nos caen encima cuatro astronautas, sino también porque música habrá por todas partes. Ahora mismo hay un festival de primavera pop con nuestros primos hermanos de los 40 aquí en Madrid. Y mucha música suena en los 40 Classic, como esta del último de la fila que viene a onda. El m e r c y de la galesa Duffy. Esto la catapultó a la fama en 2008. Su infancia fue fantástica, esta canción la hizo famosa en todo el mundo y en 2020 vino la apocalipsis en su vida. La verás pronto en un documental. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Con línea directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Vale!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 Noventa punto cuatro ocho. y Aquí, es c c u aquí h a s es Josh Undur junto a Nene Cherry con el 7 Seconds, uno de sus números uno más representativos en su vida, del 94. Un hombre que lo ha sido todo para África, posiblemente el cantante más famoso de Senegal de toda su historia, una leyenda viva, y un hombre que ha conseguido, desde, desde la música y de su atalaya, incluso ser ministro de su país de cultura y de turismo. Allah was l、so no、a s nueve, las ocho en c a r a ん a んどんどんど c どんどんどんどんどんどん Buenas noches, ¿qué tal? Son las 9 y 3, las 8 y 3, si estáis en Canarias. Eran los Rembrandts, con el I'll be there for you, que era la canción que abría de cabecera la serie Friends. El otro día estuve viendo un meme que decía que si hoy en día se hubiese hecho Friends,、eh, estarían todos mirando los móviles y no tomando café en el Central Park. Es posible que pasara eso. Nosotros tenemos música y buena compañía. Classic... Y hasta los Reyes del Po. En, en los 40 Classic. y e a h 2026 para Robbie Williams ha sido potente. Ha iniciado con un nuevo disco, se llama Britpop, y además va a visitar、um, España en dos ocasiones con su gira que se llama Long Night s Tour. Lo hará, creo que en Sevilla y luego en Bilbao. En fin, todas las fans de Take Dad lo tienen apuntado a sus agendas porque nunca es suficiente un solo concierto de Robbie Williams. No. El b o r n to be a l i v e de Patrick Hernández, un hombre que hace poco, el 6 de abril, cumplió 77 años y que vive retirado en la costa azul francesa, que es millonario gracias a una canción. Así que cuando te digan este artista es un one hit wonder, piensa en Patrick Hernández y en tantos otros que viven de las rentas de canciones que fueron número uno hace aproximadamente 50 años, poco más o menos. Los 40 o s 40クラシック。 La p r e s e n c i ó n en principio era de Andrea Bocelli, pero en 2025 a Donna Summer la incluyeron en el Salón de la Fama, no solamente como intérprete, sino también como compositora de la mayoría de sus grandes éxitos. Aquí la hemos disfrutado con uno que no es suyo: Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. ¿Qué tal estáis? Es un placer estar esta noche aquí. Vamos allá.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 de la fila iván ferreiro rafa sánchez de la unión deltas cortos alejandro s a n z y los 40 c l a s s i c con la música en vivo o poder cantarle así tan cerquita para hacer posible Un cantarle tan placer para así cerquita hacer c c este t i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 プレッシャー・スペ Nuestra Querida Shakira, que vendrá de residencia este verano. Oye, si alguien te pregunta qué radio escuchas, s é s i n c e r o d i los 40 Classic. ¿Estás oyendo esto? ラシック Si tenías un mal día, decía Daniel Pouter, este canadiense, podías pensar en alguien que lo está pasando peor que tú. Y la verdad es que si te lo planteas, estás escuchando la radio y buena música. Y, y fíjate, y aunque él fuera simplemente un artista de One Hit Wonder, ha conseguido hacerse carrera y vivir de las rentas de esta canción. Imagínate. Los 40 Classic. classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic.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 Mueven、no、c a n a l Con Joby You Give Love a Bad Name, una de sus grandes canciones de sueco en Slippery w h e n w e t cuando estaban Richie Sambora y Los Grandes con John Bon Jovi. Bueno, estos son los 40 Classic. Yo soy g u i l l e r m Caballé, estoy en directo en el estudio Joaquín Luqui en mitad de la Gran Vía de Madrid, e m i t i e n d o para todo el mundo lo que son los 40 Classic. Solo tus números uno. Llevamos 60 años haciéndolo. s There used to be a g r a y and tower alone on the sea You became the light on the dark side of me Love remains a drug that's the high and not the pill But did you know that when it snows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 So much he can say, you remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me I like a grown addiction, t h a t I can't survive. Won't you tell me he's unhealthy, baby? But Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he、yeah. can say You remain my power, my pleasure, my pain、yeah. To me you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can t deny、yeah. Now won't you tell me is t h a t healthy baby、no. But did you know that when it s n e l l s my eyes become l a r g e and the light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 ソロ、tus números、uno、con Guillem Caballé, en los cuarenta clásicos. It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Gran pelotazo y número uno del sueño de Morfeo. Todos la conocimos por canciones como esta. A Raquel la conocimos aparte por ser,、eh, bueno, tener un novio que se dedicaba a pilotar carreras de Fórmula 1 y lo sigue haciendo. Y ahora, en la actualidad, pues la banda se disolvió en 2013. Raquel vive en Los Ángeles y se reúnen pocas veces para cantar de nuevo. Pero lo h a c e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 よ a あんたが食べてあんがた Amy Winehouse, nuestra querida Amy Winehouse, la cual era fan de las gominolas. Yo soy fan de, de la carrera espacial y hoy l e flipa mucho con la vuelta del Artemis.、Eh, la verdad es que todos aquellos que vivimos el primer paso de las misiones Apolo estamos todos flipándolo. Vale, soy muy friki. Ahora os pongo un poco más de música. Llegan los secretos. Los Representantes de la música soul británica y una de las voces más reconocibles de la música RB, pero en este caso también de las islas británicas, es Lisa Stanfield, s que aunque hayan pasado ya casi 30 años de sus 20 millones de discos vendidos, sigue actuando. Este verano lo hará en Suiza y también en Monte Carlo, por si os pasáis. Los 40 Classic, you ran around with every girl in town, you didn't even care. Letting me down、uh -huh.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 私の家族のために、私のために、のたに、私のたたのた私のたために、私のために、私私のためために、たのに、私のために、私のたために、私のために、私ために、私私のために、私のために、私ために、私私のために、私のた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 Y la falda muy corta me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos. d e s t r o z o el cristal de mis gafas de lejos, s a c o del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande!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 Que pierde la calma por... s s Solo tus números uno. Los 40 Classic. Con una de mis bandas favoritas, Strouded House, yo me largo. Me piro a disfrutar del fin de semana. Vuelvo el domingo que me toca el turno a eso de las 7. Pero vosotros escuchad los 40 Classic que a todas horas ponemos música y muy buena. Solo los números uno. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido. 74.968, serie 20. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Las 10 en Canadá. マニカ・オルドネ los 40クラシック。 At times It kinda gets like feeling bad Chicos malos de Boston, si hablamos de números uno para perder la cabeza, estás en el sitio correcto y un viernes noche, además es que te dan ganas de cantártelos todos. ¿Qué tal? Continuamos después de Guillem Caballé, en minutos precisamente en nuestro idioma con d u n c a n d u pero antes desde la cima de la lista más importante del país con la canadiense Nelly Furtado. Escuchas Say It Right. Bienvenidos.